Cuentos de hadas españoles El viejo y su nieto Érase una vez en un pequeño pueblo que vivía un padre viudo llamado Jack Jack era conocido popularmente como Jack el Feliz por la gente del pueblo Siempre estaba de buen humor a pesar de cualquier situación ¿Qué tal Jack el Feliz? Vas a pescar, ¿eh? Oh, preferiría nadar con los peces que sacarlos del agua <ríe> Eres increíble, que tengas un buen día, Jack Tú también, amigo Hola, Jack el Feliz, ¿a dónde vas? Me voy a casa Saluda al pequeño Hansel de mi parte Así lo haré, que no te quepa duda Jack amaba a su hijo Hansel Ya que era la persona más importante para él en todo el mundo Cuidaba bien de su hijo y nunca le hizo sentir la ausencia de una madre. Come tu brócoli o el monstruo gigante vendrá y se lo comerá todo y se hará muy fuerte. ¿Quieres que el monstruo sea más fuerte que tú, Hansel? No, no quiero. Hansel, es hora de darte una ducha. Hoy no, hace mucho frío. No me apetece, papá. Escucha, hijo, si no te duchas... Entonces empezarás a oler mal y nadie querrá ser tu amigo ¿Quieres eso? No, no quiero Un día, mientras Hansel estaba tomando su sopa en un tazón La dejó caer y se rompió en pedazos El pobre Hansel comenzó a llorar Pero su padre pronto vino a consolarlo Oh, hijo mío, no pasa nada, tranquilo Te compraré un tazón nuevo, no te preocupes Gracias, padre El tiempo pasó y Hansel creció y se convirtió en un hombre muy hermoso. Todos en el pueblo lo llamaban Hansel el Guapo. ¡Mira! ¡Es Hansel el Guapo! ¡Parece un sueño! Hola, Hansel el Guapo. ¿Quieres ir a buscar agua de coco? Bueno, lo haré, pero tal vez algún otro día. Necesito atender a mi padre ahora mismo. ¡Oh, que el Viejo! Salúdalo de nuestra parte Tened por seguro que lo haré Jack el feliz era ahora conocido como Jack el viejo Se había hecho mayor y débil y la alegría en él se desvanecía Pero Hansel lo cuidaba bien Y se aseguraba de estar siempre al lado de su padre cuando lo necesitaba Los días pasaron y Hansel pronto se enamoró de una chica llamada Elsie Se amaban tanto que decidieron casarse Pronto, con las bendiciones de Jack, Hansel y Elsie se casaron. Jack estaba muy feliz por su hijo, pero no era consciente de lo que se le venía encima. Cuando pasaron unos meses, Elsie comenzó a mostrar sus verdaderos colores. Empezó a alejar a Hansel de su padre y pronto Hansel era un hombre distinto. Todo el amor y respeto que había tenido por su padre Poco a poco disminuyó a medida que se apegaba más a su esposa Él sí controlaba a Hansel y se aseguraba de que cumpliera sus caprichos y fantasías Hansel, ¿a dónde vas? Voy a ver a papá, cariño Quiero asegurarme de que ha comido Todo lo que haces es pensar en tu padre ¿Qué hay de mí, Hansel? ¿Qué hay de mí? Dime, es que no hay responsabilidades hacia mí «Por supuesto que sí, cariño. A ver, me sentaré aquí contigo. ¿Feliz?» Y así, Elsie sí logró alejar a Hansel de su propio padre. Ella quería a su marido para sí misma y comenzó a comportarse groseramente con Jack. Esto influyó en Hansel, que dejó de desear el bienestar de su padre. «Tu padre está durmiendo todo el tiempo. No puedo soportar sus ronquidos». Padre, ten un poco de cuidado, hazme caso Jack pronto comenzó a sentirse más solo y más separado de su hijo No tenía nadie con quien hablar ni compartir sus emociones Pasó un año y Elsie dio a luz a un niño Al que llamaron Harry Harry trajo la alegría de una nueva vida para Jack Jugaba con Harry y lo cuidaba bien como había hecho con Jack Pero a Elsie no le gustaba la cercanía de Harry con su abuelo Hansel, no me amas en absoluto Todo tu amor es solo para tu padre No, nada de eso, querida Hansel, entonces, ¿por qué no lo envías a un asilo de ancianos? No podemos, ya que esta es su casa Y también necesitamos a alguien que cuide de Harry, cariño Él se asintió con la cabeza mientras se daba cuenta de que Hansel tenía razón No podría encargarse de las tareas diarias y de Harry al mismo tiempo Tienes razón, pero te lo digo ahora, esto no puede durar para siempre Lo quiero fuera de casa pronto Sí, de acuerdo, mi amor Pasaron ocho años desde que Harry nació Y ya que el viejo se hizo mayor y más débil Sus ojos se volvieron tenues, sus oídos disminuyeron en audición Y sus manos y rodillas temblaban Su nieto era la única razón para seguir viviendo Pronto la situación de Jack empeoró. Sus manos temblaban tanto que no podía sostener la cuchara adecuadamente mientras comía. Un día, mientras estaba sentado a la mesa del comedor, apenas podía sostener la cuchara y derramó el caldo sobre el mantel de la mesa. Esto puso furiosa a la incompasiva Elsie. ¡Oh, oh Dios mío! Este es el mantel más caro que había en el mercado. ¿Quién lo lavará ahora? Hansel trató de consolar a su esposa Cálmate, mi amor ¿Cálmate? ¿Dices que me calme? ¿Sabes cuánto me gustaba este mantel? Hansel respiró hondo y tomó la decisión de que a partir del día siguiente Jack no se sentara más a la mesa del comedor Y así, a partir del día siguiente, Jack tuvo que sentarse en la esquina detrás de la estufa Le sirvieron comida en el tazón de barro Pero la mano de Jack temblaba y el cuenco cayó de su mano y se rompió en pedazos. Elsie sí vino corriendo a la cocina. ¡Oh, no! Este es el tazón de barro caro que mi familia me había regalado. Eres un viejo que vive de las ganancias de mi marido y desperdicia nuestro dinero. ¡No mereces un tazón tan caro! Pero Jack no dijo nada y solo suspiró mirando los pedazos rotos de cuenco con los ojos llenos de lágrimas. Mientras tanto, el pequeño Harry veía todo esto desde una esquina ya que estaba profundamente herido por el comportamiento de su hijo y de su nuera Indefenso, a menudo pensaba en los días del pasado cuando Hansel era un niño Ah, hijo mío, no pasa nada, tranquilo Te compraré un tazón nuevo, no te preocupes Desde el día siguiente, Elsie y Hansel le compraron un cuenco de madera por unos pocos peniques, en el cual Jack tuvo que comer. Pero Harry era lo único que dibujaba una sonrisa en la cara de Jack. Harry a menudo iba y se sentaba junto a Jack hasta que terminaba su comida. Pasaron las semanas y la triste vida habitual de Jack continuó. Un día, mientras Elsie y Hansel estaban sentados junto al fuego Se dieron cuenta de que Harry coleccionaba trozos de madera Mira, cuán inocentemente juega nuestro hijo ¿Qué estás haciendo, Harry? ¿Estás construyendo una casa para nosotros? No, estoy planeando hacer cuencos de madera para ti ¿Cuencos de madera para nosotros? Pero hijo, no necesitamos cuencos de madera Ahora no, pero cuando seas tan viejo como el abuelo No quiero que rompas la cerámica. Por eso los estoy haciendo a partir de ahora. Esto llegó directamente a los corazones de Hansel y de Elsie porque se dieron cuenta de su error. ¡Oh, Elsie! ¡Qué gran pecado hemos cometido! Sí, mi amor. No hemos proporcionado más que crueldad a tu padre. Nuestro pequeño hijo nos ha abierto los ojos. Arrepintámonos y tratémoslo mejor. Y así, a partir del día siguiente, cuidaron bien de ella. Se aseguraron de que siempre comiera con ellos y de que siempre estuviera alegre y feliz tal como solía ser. Hansel prometió siempre cuidar de su padre. Fue su hijo quien le hizo darse cuenta de que uno siempre debe cuidar a sus padres cuando son viejos. Porque ellos cuidan de nosotros cuando somos pequeños.